y si seguimos en la mañana kermesera en el 106.1. Y es un placer saludar en el día de hoy a el concejal Araldo Eleno quien ya está en comunicación telefónica. Araldo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? Sebastián González te saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien. Eh, Araldo, eh, bueno, te queríamos consultar por varios temas en la mañana de hoy, pero eh, puntualmente por el tema eh, de la emergencia, ¿no? Y, y esto que, que vos decías, la emergencia en el transporte, eh, hemos leído algunas declaraciones tuyas donde decías que le permite el al Intendente Alto de la IR hacer cualquier cosa. Sí, básicamente es por ese motivo que nosotros eh, decidimos no acompañar. Mm. Hubiésemos acompañado con algunas modificaciones, Eh, que permitieran que esto eh, que las decisiones por ejemplo de aumentar las tarifas de, eh, de cambiar recorridos de suprimir recorridos no quedaran en una decisión unilateral que tomaría el intendente eh, en trabajo en conjunto con la empresa eh, nosotros eh, creemos que podíamos haberlo armado a través de una comisión en la cual forman parte también los concejales eh, y que a ver porque lo que sea con la emergencia es apartarse del pliego estas cuestiones están reguladas en el pliego Eh, y con esta declaración de emergencia, que bueno, de hecho se votó sin el acompañamiento del PJ y sin el acompañamiento de, de la concejala eh, de Frente para la Victoria Humanismo, pero bueno, eh, el día jueves lo más probable es que salga. Eh, más allá de todo era referéndum del Consejo deliberante esto ya era un proyecto que durante el receso del Consejo deliberante el intendente había presentado. Uh -huh. Sobre todo tampoco entendimos el apuro, claro. porque como te decía no es que iba a cambiar porque esto se demorara 3, 4 días más en, en seguir conversándolo y, y publicar estas cuestiones que no terminaban de cerrar. Eh, eh, sí. a, acá el problema viene desde fines del año pasado, te diría el, el problema uh -huh. este específico, no cuando el Gobierno Nacional suprimió este estos 60 millones de subsidios, sí. iban a venir 36 millones del fondo compensador y seguimos esperando... Entonces la verdad es que preocupa y siempre se nos, eh, uno escucha al Intendente y manifiesta las gestiones realizadas. Yo no dudo de las gestiones realizadas por el Intendente ante Nación, lo que sí dudo es que Nación nos mande los millones que siempre se compromete eh, a enviar. Si uno mira para atrás, Santa Rosa ha tenido infinidad de necesidades como las tiene eh, por problemas estructurales y si uno revisa las, los aportes del Gobierno Nacional eh, han sido realmente mínimos. Uh -huh. eh, bueno, sí, aparte no tenía nunca tuvo fecha ni ni tampoco monto preciso, ¿no?, esto del fondo compensador. Sí, siempre eh, terminamos eh, buscando modificaciones y dando vueltas para generar todo aquello que piden acción y después los fondos no, no llegan y tantas uh -huh. veces lo hemos eh, hablado con, y se lo hemos manifestado al Intendente que la gestión por sí sola no alcanza, que lo que es necesario es el resultado y es cuando el resultado está cuando el vecino eh, se ve beneficiado. ...por estas gestiones. Uh -huh. claro. Bueno, ha, ha perjudicado a todas las provincias de Nación... ...quitando ese subsidio para el transporte. Está clarísimo. Se puede ver en todas las provincias de la Argentina... ...también en La Pampa. Sí, eh, la verdad que uno lo nota en diferentes provincias... ...más teniendo en cuenta la situación que vive el país. Eh, también por este motivo, en el día de ayer... Sí. Eh, ...por ahí planteábamos que esta gestión municipal... ...no puede mirar para otro lado, ¿no? Porque, por un lado, eh, el Intendente... ...apoya las políticas del Gobierno Nacional pero por el otro lado eh, desconoce o, o no se hace cargo de las consecuencias de esas políticas nacionales claro no y en lugar de tomar la eh, la bandera y defender a todos los santarroceños ante el gobierno nacional eh, lo que hace eh, es correrse para un costado y mirar el problema desde afuera esto se podría haber resuelto eh, antes uh -huh. no sin esperar a que la situación eh, colapse en el día de ayer y tengamos Eh, realmente al ah, inicio del ciclo lectivo una situación en la ciudad en la que el transporte de taxi estaba realmente saturado, la gente estaba sufriendo una situación sumamente incómoda y se podría haber evitado. Ya Según. te digo, era una situación evitable y bastaba trabajar en conjunto. Eh, lo cierto también es que lo, los choferes del transporte público del colectivo puntualmente, de autobuses Santa Fe, eh, estaban, o están, todavía no, no han cobrado, entiendo, eh, sus salarios y bueno, eso fue lo, lo que motivó. Eh, ¿Cómo se va a resolver? ¿A través de la emergencia eh, de transporte ¿se, se les va a resolver el problema a los choferes de los colectivos? A ver, acá había una situación que la municipalidad la contó cambiada, como quien dice. Eh, ellos dijeron, la municipal dijo que depositó, eh, puso a disposición de la empresa los fondos, lo cierto es que eh, los fondos no estaban a disposición de la empresa porque faltaba ese seguro de caución que había pedido la municipalidad. Sí. Y que no está mal que, que lo solicite. Lo que tenemos que hay que contarle al vecino la verdad, no no decirle, no pasarse la pelota de una a otra y mientras tanto pasa el tiempo. Sí. Nosotros desde el bloque lo que hemos pedido es ser parte de, de la solución, poder colaborar, poder no solo tener el acceso a la información, sino eh, también poder ser, eh, aportar el granito de arena que creemos que puede ser importante. Lo que pasa es que esta gestión es muy poco permeable a las sugerencias eh, de un círculo muy cerrado del Intendente y sus eh, pocos colaboradores. Eh, entonces eh, es muy complejo Consejo del Consejo deliberante poder aportar una solución eh, realmente de fondo. creemos sí que se tiene que generar un espacio de diálogo pero no tiene que estar de estas cuestiones eh, apartadas del pie de la licitación y en poder unilateral del intendente, sino uh -huh. eh, en una mesa en la que formen parte también los concejales. Araldo, decías recién del intendente y sus pocos colaboradores, está medio solo, Alto Laguirre, ¿cómo lo ves? O, no ¿O se maneja que con que un no. grupo cerrado de gente? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Yo, yo creo que sí, si uno mira en general estos tres años eh, y pico de gestión que lleva el intendente, eh, vamos a ver que creo que... Eh, surge la, la ausencia de equipos, ¿no? Eh, lo veíamos hace pocos días cuando se presentó el presupuesto eh, y por ahí le preg preguntábamos a algún secretario, eh, más precisamente el secretario de Obras Públicas, por qué la ausencia, eh, por, mejor dicho, por qué la subejecución de las partidas que para algunos barrios como el barrio Butaló fue menos del 10% de los, de los fondos presupuestados. Y la respuesta es que, eh, que nos dio, que nos sorprendió es que hubiese tenido que estar eh, muchas horas en el barrio eh, haciendo presencia. Y lo cierto es que uno eh, tiene que formar equipos, como funcionario tiene que tener la capacidad de delegar y la respuesta al vecino no puede ser que eh, me faltaron horas, ¿no? Eh, digo, la municipalidad tiene recursos humanos eh, y creo que está en quien encabeza la gestión y quien decide asumir el compromiso de conducir y formar los equipos necesarios con experiencia eh, y capacidad como para poder llevar adelante, pero la respuesta no puede ser nunca. Eh, nos demoramos porque, bueno, eh, nos llevaba mucho tiempo el trabajo. Uh -huh. eh, ¿Arrancó diferente este año por, por ser un año de elecciones ahí dentro del Consejo Deliberante? ¿cómo, ¿Cómo analizás el 2019 y este mes de marzo, no? Sí, no, la verdad que me hubiese gustado, yo siempre digo eh, que me hubiese gustado que tenga otra impronta. Yo estoy representando dentro de la Comisión de Obras Públicas. Y es una comisión que históricamente en el Consejo Deliberante ha sido muy importante. Y la verdad que hoy la Comisión de Obras Públicas, sobre todo ustedes que están en el periodismo, muchas veces nos acompañan, habrán visto que duran menos de 15 minutos, ¿no? Sí. Uno tarda, yo a veces me río, uno tarda más tiempo en estacionar que, que, lo, que tarda, <ríe> lo que dura la Comisión. Pues es bastante gráfico eso. Es que es verdad, en el día de ayer duró 5 minutos. Eh, digo, no no no es eh, todo un verano y uno espera que se realicen obras en la ciudad, obras que teníamos que haber sacado en el día ayer y cuando uno mira la cantidad de obras eh, que teníamos para para firmar, eh, realmente eran muy pocas. Eh, el otro día lo veíamos en declaraciones de, eh, del secretario de Obras Públicas eh, que bueno nos hablaba de alrededor de 45 obras realizadas y realmente son eh, muy pocas para lo que Santa Rosa necesita. Digo, están los fondos, está el recurso humano, Eh, y, de, y encima tenemos los problemas. Bueno, hay que salir a resolverlos. Sí. Queda poco tiempo, ¿no? Eh, esta gestión que comenzó y tuvo la posibilidad de que el Consejo deliberante le permita, eh, le dé la declaración de emergencia, justamente fue para eso, para acelerar los tiempos, para evitar un montón de burocracia, para eh, aquellos procesos administrativos que llevaban muchísimos meses puedan ser más cortos y, y que se acerquen más a los tiempos del vecino de la ciudad. Y lo cierto es que cuando uno recorre la ciudad sigue encontrando los problemas que venían de antes, que no se encontró esta gestión, pero que sí se profundizaron. Y si teníamos problemas en diciembre de 2015, la verdad que la ciudad hoy está mucho peor. Muy bien. Eh, Araldo, muchas gracias por atendernos, como siempre. Eh, seguramente vamos a, a volver a estar en, en conversación, pero bueno queríamos eh, que, nos un, eh, que nos cuentes un poco ¿no? como o cuál era tu impresión de, de esta emergencia de transporte que bueno eh, se intentará aprobar el jueves, me decías. Exactamente, sí, sí, sí. El uh -huh. jueves se va a tratar en la sesión. Muy bien, gracias Araldo, que tengas buen día. Igualmente, un abrazo grande. un abrazo hasta luego Araldo Eleno conversando con nosotros concejal de el Pj en la ciudad de Santa Rosa eh, acerca de la emergencia de transporte no y esto que él menciona eh, que le va a permitir al todaguirre hacer finalmente lo que quiera digamos eh, con con esas partidas bueno veremos si se soluciona finalmente el, el problema del transporte eh, en una ciudad que está cargada de inconvenientes no hay como para ver por todos los por todos los wines justamente eh, situaciones que tienen a ver con la ciudad de Santa Rosa. 30 30 minutos exactos, ¿eh? 30 minutos pasaron de las 9 de la mañana, así si seguimos en la mañana kermesera.